te digo lado como te digo naco te digo lado Te ajogues te mato, terminate primero el melón y luego las tres horas de la digestión. Hay que ver qué mal rato, pero el niño no me quiere comer. porja corazón, te lo he dicho cienes y cienes de veces. Dobla esa toalla, que de playa, pero mi marido quiere venidor. Se ha jodido, si tonto no es, como el pobre mío se queda en Madrid cargar la pila su cena en manila su copa en como te digo una copa y tú cómo vas tienes mala cara no me digas más si yo te contara falleció mi suegro me operé del quiste tú me ves más triste y me doy con un canto en los dientes porque a la presente y cruzando los dedos lo puedo contar aunque gracias a Dios yo no soy creyente con lo que uno ha visto y que Dios me perdone no hay que ser muy lista para mí Jesucristo El primer comunista, como te digo una cosa, te digo la otra. ¿Y las religiones Ponme una década, que están rebajadas en el corte inglés. ¿Y cuál es la mejor? Mire usted, la mía, porque es de cajón que algo tiene que haber. Llámalo X, me parece bien. Llámalo energía, mejor todavía. ¿Y los curas? Esos ni en pintura. ¿Y el tarot? ¿Y la astrología? ¿Y la astrología? Me los hice ayer en la peluquería. ¿Y el dinero? el único dios verdadero y Lutero y Buda y Mahoma con su pan se lo coman ¿y qué opinas del papa de Roma? ¿Ese? Un particular ¿Pero a ti qué te voy a contar? Fíjate que yo, sin ser socialista, de las de Carnet y hasta aquí del Gali de la corrupción que sí, existió una mala gripe que había que pasar pero te decía como mi Felipe a pa mí que no hay dos Y si no tú misma, porque el del bigote no tiene carisma, como te digo una copa. Y habrá quien lo vote, que hay gente pa' to' España va bien, será para él si total, le tocó en una rifa, y qué vas a hacer, votar al califa, desengáñate, será muy honrado no digo que no, y trabajador y pico de oro, pero desfasao, pero desfasao. Cómo a lo que iba, el año pasado pillamos un charter de Marsa a Marsa por esa agencia, sí mujer, Viajes El Halcón. Bien como experiencia, que sí nos gustó la van, hija mía. No nos va a gustar. Aún habla reciben con ese Caribe y ese malecón. Y la gente legal, supermaja, no sé, diferente. Y eso que el dicho su bloqueo los dejó, no digo que feo porque feos no son. Y hasta el más negrito tiene educación Pero pobrecitos, flaquitos, flaquitos Y sin libertad Que tengan la culpa Clinton o Fidel a mí, mire usted Lo mismo me da para abreviar el cuento Que no disfrute Que no vuelvo más Que no vuelvo más Porque en España, aunque le pongas pegas Sabemos vivir solo en Antón Martín Hay más pares que en toda Noruega Por cierto, el marisco, ni comparación, te cuento la cena. Los dos matrimonios, Francisco, mi Antonio, la almudena y yo hija. A la almudena la pide estropear, de mí para ti que está mal follar. Porque la verdad, guapa nunca ha sido, pero ese vestido como de almacenes áreas iba de ordinaria. Pero a lo que vamos, que donde cenamos, en casa Tomás. De bote en bote, hagamos a escote, un kilo de gamas con su paternina. Su buena propina pacharán y Puro cuando nos cobraron? No llegó a dos mil duros Tú dirás es caro Y frescas De Puerto de Mar Y limpio Con decir Tomás, oye Que era lunes y había que esperar Joder con la crisis ¿Dónde está la crisis? Y es que hay que saber, saberse administrar ¿Eh? Qué cansada estoy, hoy Mi siestecita Nadie me la quita Y si no pego el ojo pongo en remojo unas lentejitas o me quedo frita, le que te lee, que no te lo crees. Como te lo digo, antes yo leía de higos a brevas, de corinteñado nunca había pasado y resulta que un día todavía no me explico yo a santo de qué, mi cuñada Irene viene y me regala lo de Antonio gala hija mía, me pongo a leer y oye, que poesías, si sí, sí sabe de una cosa es que ni una sabe que sabía, y con ese estilo... Y con esa lengua Y con esa pluma Como Te digo una cosa, te digo la otra Un albino vino y al pan con tu maca Y sin ser polaca Cuando quiero un socio para los negocios Dame un catalán Gente más decente no voy a encontrar El mejor cliente de la gestoría Jordi Martorell No veas qué masía tienen calacer Y es que hay que viajar Antes de opinar O todos los vascos van con metralleta Pues no, mire usted Y están todos locos por ser de la ETA. Mire usted, tampoco habrá unos que sí, habrá otros que no. se ha estado usted allí, habrá comprobado que el problema vasco es muy delicado, es muy delicado. Yo nací en Motril y no le hago ascos a un buen bacalao a la urdangarín. ¡Viva San Fermín! Que no te has fijado mírame a los ojos. Tiene un revolcón, pues contra la infanta, te pido otra fanta. Lo pones al lado del mar y, chalas, y no veas lo que canta, hija. No hay color, lo mismo que el rey, y te tengo dicho que le tengo ley. Pero la verdad, no es un castelar, ni lo que tiene pone, que ser, es, que es un, un borbón. ¿Para que, que quiere más? Ni el pedazo reina que lleva detrás, que no se despeina. Y hay que ver lo que manda esa buena mujer en la corte, que es mucha familia. Y oye, la emofilia los ha respetado, y el príncipe azul, figúrate tú. ...de los nervios todas y no quiere moda ...tan rubio, tan fino, tan tieso, tan alto, tan cachas... ...que agobio hija y la Sartorio... ...a mí me da pena compuesta sin novio y tan buena muchacha... ...que no era princesa, pero era persona Jesús... ...lo que pesa la corona esa, más que el corazón... ...y la razón de Estado nos ha fastidiado... ...quede sin razón, quede sin razón... ...a mí que al bormón lo pierdan las faldas, mire usted, chapó... ...sin hija bastardas no habría monarquías... Lo dice hasta el sol. ¿De qué come usía? Ángel de la guarda, ¡cuánta hipocresía! Porque tiene gracia Esto es democracia ¡Uy! Las dos y veinte ¡Qué charla te he pues sí me he pasado, mañana hablas tú Como siempre te calla, ¡ven a capa, capa, capa La toalla, ¿qué te has hecho en la frente? ¿Tú has visto qué cruz? Bueno, Ana María Bésame a Vicente, carretera y manda Lo que es otro día nos traemos Del súper las fantasas Como te digo, la Naco